La zona cero. Tertulia, zona cero. Tertulia con Pedrero, Miguel Pedrero. Muy buenos, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Manuel carballal ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, eh, ¿con lo cual estás en Galicia o no? Yo estoy en la carretera, como siempre, ¿Qué? ya sabes, muevo más que la compresión en hojas. Y Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Juanjo está viviendo en el pasado, viviendo en la época de los mayas. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde o sea, me metí? En no? En un cenote Hombre. seguro. Sí, sí, sí, hay noticias eh, muy muy interesantes sobre cuál pudo ser el final de los mayas. ¿Y que tiene que ver con Tikal, una de las ciudades más importantes de los mayas, que nos dejó unos vestigios extraordinarios y ahora se ha sabido algo más sobre su fin? Sí, además eh, bueno lo que, lo que ocurre con, con Tikal es lo que ocurre con muchas de estas ciudades mayas que de pronto durante un, una gran parte por ejemplo en el caso de Tikal en torno a unos mil años estuvo muy habitada se llega a hablar incluso de una población que rondaría en torno a las 100.000 personas pero también eh, casi de la noche a la mañana se quedó convertida en una ciudad fantasma y fue abandonada entonces claro esto no solamente le pasó a Tikal también le pasó a muchas otras ciudades mayas y es uno de los grandes enigmas que siempre está un poco sobrevolando la historia de esta civilización ¿no? ¿por qué desapareció? que periódicamente aquí también en la Rosa de los Vientos hemos ido eh, revisando diferentes teorías que han salido a la luz y que, bueno, eh, se llega a hablar en algunos casos de que hay como casi 80 hipótesis sobre la posible de cómo se produjo ese, ese fin de una de las civilizaciones más brillantes que hubo en, en Mesoamérica, ¿no? Yo creo que el problema, aparte de que pensamos eh, que del día, de la noche al día, acabó el mundo maya, eh, que parece que un día se acostaron y no se levantaron, es algo más, eh, fue un proceso que duró muchos años, ¿no? Sí, porque además yo creo que en la medida en que poco a poco se van haciendo cada vez más, más excavaciones... Eh, uno se va encontrando con que, claro, se van corrigiendo determinadas cuestiones. ¿no? Por ejemplo, siempre se ha hablado del periodo clásico como el periodo más pujante de, de la civilización maya y luego estaba el periodo denominado, digamos, preclásico, que parecía un, una etapa como más rudimentaria. Bueno, pues se han hecho descubrimientos y se están haciendo ahora mismo excavaciones arqueológicas en determinadas ciudades. Por ejemplo, una muy próxima a Tikal, que es el, el Mirador, también en la selva del Petén, en Guatemala, donde los hallazgos están indicando que, que este periodo preclásico no era tan rudimentario como pensábamos, sino que ya realmente eh, se llegó a obtener una civilización muy muy desarrollada. Pero justamente también en esta ciudad del Mirador eh, ocurrió lo que luego le pasó a Tikal pues, prácticamente cinco o seis siglos después, que es que fue, de, fue abandonada. Así que parece que esto de, del abandono de las ciudades, dejándolas prácticamente intactas, no ocurrió solamente en la fase final de la civilización maya, sino que también hubo eh, periodos anteriores, momentos anteriores, no se sabe muy bien por qué. Que, eh, y esos, se han analizado eh, ahora también las aguas, eh, un poco para saber algo más eh, sobre eso, y se ha encontrado una pista que puede ser muy importante. Claro, en el caso de Tikal lo que se ha hecho ha sido un estudio eh, científico en el que se han encontrado, como tú dices, se han analizado los diferentes pozos Y allí lo que, lo que ha aparecido es que, por un lado, se han hecho, se han encontrado como dos evidencias muy interesantes. Una, por ejemplo, una gran proliferación de microalgas que de alguna manera habrían hecho que estas aguas eh, hubieran adquirido una tonalidad verdosa y también un olor y un sabor bastante desagradable hasta el punto de que las habrían convertido en, en agua no potable para, para el consumo humano. El origen de por qué aumentaron estas algas seguramente fue por eh, alguna serie de sequías sucesivas. Pero luego lo segundo, que es lo, lo más interesante, es que también en estos pozos se ha encontrado mercurio. Y este mercurio igualmente volvía al agua tóxica, pero el mercurio seguramente era procedente del cinabrio, que era uno de los eh, tintes que se utilizaban para pintar los, eh, las edificaciones. Entonces lo que ocurre, la hipótesis que están manejando los arqueólogos es que las mmm, lluvias lo que hacían era arrastrar Este mercurio que estaba cubriendo la superficie de los edificios hay que tener en cuenta el diseño que tienen las ciudades que es muy interesante y es que siempre todas las calles estaban estucadas y se utilizaban tenían cierta inclinación para que acabara su pendiente sobre los reservorios de agua y sobre los embalses. Entonces, claro, cada vez que llovía, para aprovechar al máximo toda cada gota de agua que caía en esta zona, pues iba finalmente a estos reservores de agua. Claro, si arrastraba el cinabrio con el que se cubrían, no, se pintaban de, de rojo, pues muchas edificaciones, al final lo que hacías es que ibas intoxicando el agua. Eh, lo que se piensa es que, claro, la población seguramente, y sobre todo las élites, bebía de esta agua. Y al final, pues poco a poco, hicieron que, que el lugar fuera cada vez más incómodo para la población e incluso no se sabe si esto pudo, pudo tener también alguna especie como de, de efectos religiosos. Porque las élites lo que hacían era, eh, en principio presumían de que de tenían una relación eh, con los dioses y que controlaban esa, esa gestión de las aguas. Las eh, noticias en Onda Cero ya, ya mismo son casi las 2 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero.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 en la rosa de los vientos os recordamos eh, tenemos una etiqueta almohadilla rosa ventos, almohadillas rosa ventos, hemos empezado a la una y media de la madrugada, vamos a estar hasta las cuatro y media en la rosa de los vientos una noche en la cual hemos hablado del cerebro, hablaremos en cosas del pasado, de casos eh, misteriosos, enigmáticos que suceden en diversas partes del mundo mujeres con historia de una medium importantísima en el siglo XX también vamos a hablar de fronteras en del futuro con Javier Sevillano y muchas otras cosas en el programa de esta noche un programa que continúa ahora mismo con Tertulia Zona Cero Tertoria Zona Cero con Miguel Pedrero, con Manuel Carvillal con Juan Sánchez Zoro José Sánchez Zoro que nos ha contado nos estaba explicando una serie de descubrimientos que se han hecho, que se están haciendo ahora mismo en Tikal, una de las ciudades importantes del mundo maya entre otras cosas se han analizado las aguas y se han encontrado una serie de Contaminaciones que pueden explicar el porqué del final de los mayas. Es una de las grandes incógnitas de la historia. Y nos daba Juan José Chetoro un dato que desconocíamos y que es muy, muy llamativo. 80 teorías hasta ahora, 80 teorías de Juanjo para explicar por qué los mayas llegaron a su final y todavía no se sabe bien la causa. Sí, porque, bueno, lo que comentamos eh, el problema es que no... Ha, bueno, también ha, ha ocurrido que lo que es, el, por ejemplo, el registro eh, escrito eh, hay que tener en cuenta que lo que es la escritura maya, pues no se conocen todos los glifos, aunque se conocen ya bastantes, y también lo que ha sido la, el descifrar ese alfabeto esa forma de comunicación, ese lenguaje es también muy reciente, se produce después de los años 50 del siglo pasado o sea que, claro, todo esto hace que, que sea complicado saber exactamente las causas que, que provocaron esa desaparición de la civilización. Pero bueno, entre ellas se manejan muchas. Es posible que además no, no tengamos solamente un factor, sino que sea una combinación de factores. Se ha hablado, por ejemplo, de, de invasiones de otros puntos también de, de Centroamérica, de otras eh, etnias o de otras culturas. Se ha hablado de, aquí comentamos también en alguna ocasión, por ejemplo, un cambio climático, cómo eso pudo afectar, por ejemplo, a la, a la agricultura, en una serie de, de, de sequías sucesivas, y luego también el propio sistema que utilizaban ellos a veces para hacer la agricultura intensiva, que practicaban una gran deforestación, para precisamente un poco fertilizar los campos. Entonces, claro, eso iba generando también alteraciones en lo que era el microclima de la zona, y al final también hasta cierto punto iba pro, pudo provocar su, su colapso. ¿no? O sea que, claro, como digo, es todo un cóctel de elementos al que ahora se añade esta nueva teoría, que es a mí me parece también muy interesante, que es el análisis de los acuíferos y cómo se han encontrado, por un lado, esa ese componente vegetal que comentábamos, esas algas, que, que su presencia más bien denota como decíamos que, que creció mucho esta vegetación por culpa quizás de, de algún tipo de sequía pero el otro elemento la aparición de mercurio sí que es una, una aparición más sutil más que es una forma de envenenar el agua sin que se den cuenta los habitantes de que se está envenenando y por tanto sí que pueden consumir esa agua con ese elemento tóxico y que sería producto de eso de que ellos eh, habitualmente claro nosotros nos han llegado ahora las los edificios las ciudades como Tikal pues absolutamente descarnadas Y sin todo lo que era eh, todo ese adorno con el que vestían los edificios, que estaban absolutamente pintados, se conservan de los diferentes elementos de, de pintura, se pueden averiguar a través de determinadas técnicas de recuperación arqueológica y cuando tuve las recreaciones veías que efectivamente todas esas ciudades eran muy vistosas, estaban llenas de colores y ah, claro, cuando además ves el diseño de las ciudades, que esto se ha estudiado mucho, ves que estaban cubiertas todo lo que era la superficie eh, las calzadas y las calles estaban cubiertas de estuco para hacerlas impermeables, y además tenían una inclinación muy interesante todas esas calles para que eh, las pendientes desembocaran en las acequias para que como decía antes, toda el agua finalmente acabara eh, siendo, pudiéndose reutilizar pero claro, iba arrastrando ese, esa agua de lluvia arrastraba todo lo que, lo que encontraba a su paso, incluido también el colorante que se había utilizado, la pintura que se había utilizado con eh, en las paredes, en la superficie de los edificios. Así que, eh, claro, aquí hay una segunda lectura que a mí me parece muy interesante y es, cuando se empieza a detectar que el agua está siendo contaminada, eh, ¿qué interpretación tendría desde el punto de vista religioso? Porque, como sabéis, en este tipo de civilizaciones, lo político, lo económico, Y lo religioso estaba entrelazado. Uh -huh. Los gobernantes, eh, ellos eh, presumían de tener una relación privilegiada con los dioses y sobre todo con los dioses de la lluvia, los dioses del agua. Claro, cuando el agua empieza a fallar, cuando lo que antes era fuente de vida se convierte en fuente de enfermedad, eh, ¿qué es lo que pasa con los creyentes? Se empezaría a cuestionar seguramente también el poder sobrenatural de las élites. Y eso seguramente generaría una cierta crisis, ya no solamente digamos sanitaria, sino también una crisis en las propias creencias. Así que seguramente esto también contribuyó al colapso de la civilización y en este caso, en el caso de Tikal, que es el que se ha comprobado ahora, seguramente esto también propició la, la, el abandono de la ciudad. ¿no? Vamos a situarnos un poquito en el contexto histórico. Cuando llegan los españoles allí, hay aztecas, hay mayas, hay otros eh, nativos. hay ¿eh? quienes están en ese momento en el Centroamérica? Bueno, sí, eh, tenemos eh, la, la gran eh, etnia, digamos, o la gran cultura dominante son los aztecas, que han formado un imperio a partir también de, de someter a otras poblaciones locales. Pero los mayas, eh, la época, digamos, de mayor pujanza, acaba aproximadamente en el siglo X, uh -huh. o sea, como cuatro, bueno, casi cinco siglos antes de que llegaran los españoles. Exacto. Entonces, o sea lo que, lo que eso que quedan, no tuvo ninguna influencia. No, no, no, no, claro. ya estaban, ya sí, sí. los lugares están abandonados. Lo, lo interesante es lo que decimos son casi ciudades y algunos incluso, como te decía antes, no por ejemplo el Mirador, que más o menos acaba creo que en el siglo II, siglo tres esta ciudad que es enorme es espectacular y que se está excavando ahora mismo esta ciudad eh, se abandona en el siglo tres. Sin embargo, como te digo, la mayoría de las grandes ciudades mayas van a seguir manteniéndose activas hasta aproximadamente pues, unos siete siglos después, hasta, hasta más o menos en torno al año 900, claro. en torno al año 1000. Eh, eso y, es claro, eh, lo que decía, que no pasó todo de la noche a la mañana, sino que fue un proceso, eh, no es una causa repentina, no decidieron irse por la noche al inframundo y desaparecer, hubo algo más, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso del mirador, eh, lo que lo que parece una de las hipótesis que se está manejando es lo que decíamos de la deforestación del entorno, hasta el punto de que esa deforestación, eh, por ese desgaste que se, que se produce, eh, genera también lo mismo fenómenos de contaminación, fenómenos también de que las tierras, al final, cada vez sean menos eh, fértiles y, al final, esa ciudad se abandona y se produce un movimiento migratorio hacia otras ciudades que estaban entonces en crecimiento. En ese momento es cuando el Mirador, que había sido como la, la gran ciudad dominante de la zona, da el relevo a justamente a Tikal. Uh -huh. Entonces, claro, esto seguramente, como digo, fue ocurriendo. ciudades que, que son extraordinarias. Es, es muy interesante porque luego parece como que sí que volvió parte de la población, pero ya muy minoritaria, porque se han encontrado restos, al Mirador. O sea, volvió a recuperarse una pequeña parte, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que fue antaño, ¿no? Y que estamos hablando también de decenas de miles de habitantes. Así no que, creo. como tú decías, seguramente fue algo paulatino, pero sí que hay un momento ya final donde todo lo que entendemos como, como la ciudad, la civilización, además, muy urbanita, porque lo característico de esta civilización son las grandes ciudades pues desaparece y ya nadie vuelve a tomar el relevo, no se vuelven a crear nuevas ciudades, ya nos tenemos que ir incluso a otra área de, de Centroamérica o de, ya de, de México como Teotihuacán que es donde empieza ya a proliferar como una nueva, una nueva civilización allí. Exacto, cuando llegan los españoles eh, eh, hay matices, eh, hay eh, subculturas, eh, pero es el mundo azteca un poco el que está en vigor, y la desaparición de los mayas se produjo antes, no se sabe qué fue exactamente lo que produjo la desaparición de los mayas, entre otras cosas, eh, porque no le preguntaron a Manuel Carvial, que lo sabe seguro. <risa> Manuel. ¿Eh? ¿Qué, qué pasa con los mayas? Hombre, todo fue <risa> una... Claro, no. lógicamente. Te he cogido de improviso, ¿no? No, no, o sea, además es un, una zona que yo conozco también... Anduve pateando por allí y me parece... O sea, que la, la, la culpa fue tuya. Los, la, la, lo llamaban la ciudad de las voces de los espíritus. Sí, o sea, sí, sí. Con esa presentación, imagínate lo que podía pasar allí. Y eso se, eso pasaba, eso lo de las voces, porque había una forma de construcción. En Tikal y en otras ciudades mayas, una forma de construcción que favorecía que el sonido se multiplicara, que las voces se multiplicaran. Y eso se ha hablado mucho, la relación que tiene todo eso con ese mundo de los espíritus, ese mundo eh, de lo mágico, de lo misterioso que los mayas eh, conocían, sabían y eh, un poco eh, potenciaban con sus eh, actos, en este caso con su eh, arquitectura Sí, de hecho todavía hoy cuando visitas esas ciudades de Mesoamérica o en América Central o en Norte o Sudamérica una de las cosas que te muestran es ese fenómeno sonoro de tocar palmas delante, por ejemplo, sí. de la pirámide de Kukulkán y, y ver se si oía un kilómetro. Eso, ¿no? hmm. sí, sí, sí, sí. sí, además es muy interesante ver todo el eh, la interpretación que ellos hacían. Yo creo que a Juanjo esto le encanta tanto como a mí. Toda la interpretación que ellos hacían del mundo sobrenatural, de de del más allá, de los dioses, de las cosas que no podían comprender. Y que, bueno, pues interpretaban en, en clave mágica, ¿no? Sus sus mundos subterráneos, sus dioses, sus ritos funerarios. A mí me parece un tema fascinante. ¿Nunca se ha descubierto ninguna pequeña, aunque sea pequeña, estela en la que describan de algún modo eh, pues, eh, ese, esos problemas que iban aconteciendo para que al final se fueran desplazando de esos lugares donde hubo esas ciudades tan importantes? Coño, no. Tanto es así que en una de sus estelas advertían del final del mundo para el 2012. Bueno, según interpretamos, ¿no? Claro, porque, por eso, y, por y eso, porque ya, como escribían dicen, otras cosas, por eso os lo pregunto a Juanjo y a ti. Claro, ahora dicen que no, que no era el 2012, que lo que pasa es que eran un poco disléxicos y se referían al 2021. <risa> es lo que están diciendo, ¿no? <risa> y quienes eh, no conocen y no han estado delante de esa estela no saben que no había una fecha y que no había un anuncio del fin del mundo eh, afortunadamente hemos estado delante de esa estela y no tiene nada que ver con lo que se ha contado Manuel, eh, nos estás dando tu interpretación sobre la desaparición de los mayas, este descubrimiento que se ha afectó a una de las ciudades importantes de los mayas, en Tikal nos la ha contado Juan José Encienzoro y esta historia también nos remonta al mundo antiguo, incluso antes, antes en de los mayas al mundo neolítico, a la edad de casi, casi de piedra hace algo más de 5.000 años el caso de una anciana que fallece atención, una anciana se han encontrado los huesos que fallece cuando iba a entrar en la sala de operaciones ¿qué es esto Miguel? parece que, que falleció entre comillas muy entre comillas en una sala de operaciones, y, y esta es una historia que parte de un equipo de arqueólogos de la Universidad de Valladolid, que dirige un catedrático de prehistoria que se llama Manuel Rojo, y este equipo está investigando los restos de una población humana que, como decías Bruno, se desarrolló en el Neolítico hace aproximadamente unos 5.500 años en, en la comarca de La Bureva, en Burgos, ¿no? Y, y es muy interesante porque este grupo humano, formado por hombres, por mujeres, por niños, lo que hicieron fue levantar un dolmen y a su alrededor pues erigieron un imponente complejo funerario donde enterraban a los integrantes de esta comunidad neolítica. Y, y desde luego estamos hablando de un túmulo enorme. Para que nos hagamos una idea según los arqueólogos este túmulo es de unos 25 metros de diámetro y de una altura de 3 metros y que, y que además tenía también una, una utilidad para, para la seguridad de ese grupo humano porque eh, como estaba a una altura de 3, de 3 metros esto permitía vigilar todo el valle que eso era muy importante para los pobladores de ese lugar porque en esa época, saben los arqueólogos ...que eran habituales las, las guerras y, y los enfrentamientos... ...y esto lo saben porque estudiaron los restos... ...de 65 personas inhumanas, eh, inhumadas dentro del, del monumento... ...y han averiguado que muchísimas de estas personas pues fallecieron de forma violenta... ¿no? Por, ...por lanzas, por arcos, por impactos de piedras, etcétera, etcétera... ...pero como tú muy bien dices, Bruno, el más enigmático de todos estos restos que como digo pertenecen a unas 65 personas pues son los restos de, de una mujer de 50 años que para esa época era anciana porque la esperanza de vida difícilmente superaba los 40 años quien llegaba a los 40 años ya era un anciano muy anciano, bueno pues esta mujer tenía unos 50 años le faltaban todos los dientes y el cráneo lo que presenta son cuatro perforaciones en la cabeza. Dos eh, de esas perforaciones están junto a los conductos auditivos y otras dos están en la parte posterior del cráneo, a la altura de los ojos. Uno, además, uno de esos agujeros está a medio hacer. Y esto ha intrigado muchísimo a los, a los arqueólogos que han llegado a, a plantearse si en realidad esta anciana no murió en la sala de operaciones. Es decir, que murió como consecuencia de una intervención quirúrgica en esta época, imaginaros, ¿no? Eh, posiblemente por algún tipo de de tumor en el interior del del oído o algún tipo de problema que que mediante una intervención quirúrgica pues intentaron sanar a esta mujer y parece que la cosa no salió demasiado bien porque porque acabó falleciendo, pero bueno, es que esta solamente es una de las cuestiones interesantes que han descubierto los arqueólogos en, en esta zona de Burgos, en la Bureva, porque si nos vamos al tema que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con, con la religión, con la espiritualidad y con el contacto en el más allá, en la época neolítica, pues nos encontramos con elementos tremendamente interesantes, ¿no? porque es que ese, ese túmulo del neolítico incluía un corredor de unos 10 metros y una cámara funeraria de unos 3 metros de diámetro y, y esto parece ser que así estuvo, así permaneció durante cientos de años hasta que en un momento determinado pues dejó de tener esa función funeraria y atención, dicen los arqueólogos, que se, con, que se convirtió en un centro ceremonial donde celebraban ritos religiosos y místicos. ¿no? O sea, sin que se conozca. ...exactamente la razón, por los pobladores de este lugar... ...lo que hicieron fue acabar con ese gran pasillo... de acceso, de acceso. ...que daba acceso al sepulcro... Y, ...y también con la mayor parte del túmulo... ...que rodeaba ese sepulcro colectivo... ...y, y lo que hicieron fue trasladar esas grandes piedras... ...que habían lados del pasillo... ...las sustituyeron por bloques de, de arenisca rojiza... ...luego empezaron a cubrir la calzada con los huesos... ...de esos fallecidos, de sus antepasados acabaron sellando toda esa cámara funeraria con esas piedras que habían retirado a ambos lados del, del pasillo para asegurarse que esa cámara nunca fuera profanada y, y, y esta mutación del lugar la acompañaron con un rito religioso muy sorprendente. Dicen los arqueólogos que lo que hicieron fue encender una enorme pira a la entrada, justo a la entrada de la cámara funeraria y ahí empezaron a quemar ...restos humanos... ...sobre todo restos de niños... ...y lo que dice Manuel Rojo... ...que es este catedrático de prehistoria... ...que dirige estos, eh, este equipo... Esta, ...esta excavación... ...pues dice que, que con esta transformación... ...los pobladores del Neolítico... ...de este lugar lo que hicieron... ...atención, estos son palabras te textuales... ...crearon un lugar de culto y celebración... ...de ceremonias cíclicas... ...al amparo de un halo místico... ...es decir, que bueno... ...de repente pues comenzaron a hacer una serie de ritos muy extraños y para construir todo eso, si se sabe, analizando los restos óseos, que, que esta gente tuvo que cargar con piedras muy pesadas, por terrenos muy regulares y que estos trabajos los llevó, los llevaron a cabo todos los miembros de la comunidad, incluidos niños y niños menores de 10 años, es decir, de 7, de 8, de 9 años, de 9 años que tenían traumatismos vertebrales, Eh, pues muy profundos en muchas ocasiones asociados a caídas desde, desde alturas desgastes severos de la dentadura que utilizaban casi como si fuera una tercera mano para sus, para sus trabajos es decir que bueno Algo muy, muy, muy extraño que tiene que ver con esas costumbres de nuestros antepasados en la antigüedad. O sea, trabajos muy duros. De todas formas, a mí me gustaría eh, pues señalar lo que comentas de la anciana, porque claro, se supone que a lo mejor eh, en la última intervención de esa posible trepanación no en, en el cráneo fue lo que le causó la muerte, pero si dices que tenía otros tres orificios anteriores, se supone que anteriormente le habían hecho algo similar porque no está claro que fuera que le hubiesen disparado con una flecha o algo, sino que, por lo que se comenta en el artículo, más bien era como un, un orificio apóstano por el supuesto tumor o lo que tuviese que la, que la perturbaba en la cabeza, y había sobrevivido, y fue ya en esa última intervención cuando ya la, la mujer no, no pudo superarlo, ¿es así? Claro. Bueno, en realidad los arqueólogos no, no, no lo saben a ciencia cierta. No saben si, como dices tú, efectivamente, sobrevivió a alguna operación, ojo, a algún intento de operación, eh, y falleció en, en una de esas operaciones quirúrgicas o si sea, alguna alguno de esas o alguna de esas incisiones, pues fue provocada por por otra causa, aunque parece que todos los datos apuntan a que esas incisiones no, no fueron provocadas por ninguna agresión ni por alguna flecha, sino que fueron hechas a posta, muy probablemente, muy probablemente, aunque como digo, no hay la seguridad absoluta, pero muy probablemente con la intención de solucionar algún problema de salud. Es que a veces, y yo creo que esta es una reflexión con la que Manuel, Juanjo, tú, Bruno, estaréis de acuerdo, es que a veces pensamos que los antiguos eran, eran estúpidos y obviamente... No tenían nuestros conocimientos científicos ni nuestros adelantos tecnológicos, pero eran grandes observadores. ¿no? Y, y, y con esto de, de, de, de intentar hacer, hacer cosas, a ver si funcionan, repetirlas o no repetirlas, es decir, ensayo-error, pues con eso hacían cosas muy interesantes y, y muy increíbles de las que ahora mismo nosotros no seríamos capaz, Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve por tasili que una de las cuestiones que más me, me alucinó es poder sentarme en un paritorio del Neolítico. Uh -huh. Fíjate. Y, y era alucinante, porque en realidad era era una piedra que. en la que había un hueco, y en ese hueco las mujeres se recostaban, abrían las piernas y daban a luz, y toda esa pared estaba pintada Con, con dibujos, con representaciones de mujeres pariendo, por eso se sabe que, que obviamente era un paritorio, ¿no? entonces tú te echas allí, eh, eh, abres las piernas, hombre yo no soy mujer y nunca voy a parir, pero, pero abres las piernas y, y al menos intentas imaginarte cómo puede ser esa sensación de dar a luz allí sin ningún tipo de atención, Eh, médica con todas las posibilidades del mundo de fallecer en el parto luego posteriormente a causa de una infección eh, te imaginas todos los peligros a los que esa gente eh, debió hacer frente para sobrevivir y te sientes en la actualidad a pesar de todos los problemas como un auténtico privilegiado Hay una cuando estuvo hace cinco o seis semanas aquí en el programa Juan Luis Azuaga. Nos estuvo hablando de una serie de hallazgos que se habían hecho y que se habían efectuado en Atapuerca de hace casi un millón de años y hablaba de lo importante que había sido en el desarrollo del ser humano en el desarrollo de aquellos humanos pero en el desarrollo del ser humano la atención sanitaria en la cooperación la ayuda necesitado eso se ha dado siempre es muy de los seres humanos y también de Manuel. Los antiguos, los antiguos a, hace mucho tiempo, ya hacían operaciones, ya cuidaban del enfermo. Ya existía esa cooperación que es importantísima, que lo recuperemos y que lo recordemos a día de hoy. Y esta información, Manuel, nos hace volver a saber esto y volver a tener esta información, que es importante, Manuel. Claro, además, mira, mencionas a, a, a Suaga y, y en el... Eh sitio arqueológico que el que él preside... ...cuando tú lo visitas... Eh, ...te comentan que entre las maravillas... ...que han ido descubriendo... descubriendo en, ...en las excavaciones en Atapuerca... ...hay eh, casos documentados... ...de eh, personas... ...y de seres humanos... ...que padecían... De, una, ...de algún tipo de enfermedad... ...todo esto se puede averiguar... ...con la investigación científica actual... ...con las herramientas que tenemos y que no les permitía alimentarse por sí mismo, sin, sin embargo, el análisis de sus restos denota que alcanzaron una vida bastante longeva, lo que significaba que eran ayudados por la comunidad. Exacto. Y estamos hablando de hombres primitivos, de hace miles de años, ¿no? Y además, yo lo he repetido un millón de veces, cuando nos enfrentamos a los supuestos opar o cuando se desarrollan teorías sobre los aliens ancestrales, sobre la necesidad de que nos hubiesen tutelado seres extraterrestres, a mí me parece muy injusto porque creo que nuestros antiguos tenían dos cosas, Miguel mencionó una, una motivación extraordinaria y una capacidad de observación envidiable y consiguieron sobrevivir a, a pandemias y a situaciones terribles sin tener los recursos que tenemos nosotros. O sea que yo pienso que no hace falta ninguna intervención foránea alienígena y que todo el mérito de la supervivencia humana está en los seres humanos. Cambiamos de tercio, Manuel, porque también nos tienes que comentar una información que nos tienes que dar, es que hace muy poquitas horas, en muy poquitos días, se producía un nuevo caso OVNI, extraterrestre, no extraterrestre, pero protagonizado por, y lo vamos a escuchar, pilotos, ¿no? Sí, sí, sí, por dos pilotos y a mí me encantan estos casos, ya lo sabéis que son casi casi mis preferidos, los casos relacionados con profesionales aeronáuticos, porque se supone que tienen una una preparación mayor que la del resto de los de los mortales, ¿no? Eh, por lo menos en cuestiones aeronáuticas, que es de lo que estamos hablando, y que no todos los pilotos que ven ovnis son de la Marina Americana, caramba, que hay muchos pilotos que se encuentran con este tipo de cosas y utilizo el presente porque esto sigue ocurriendo. Y la última vez que ocurrió fue el martes pasado. O sea, estamos hablando de esta misma semana en que eh, un, un avión que estaba tripulado por el piloto Sergio Fernández, que es el jefe de instructores de vuelo del aeropuerto Presidente Perón, de Neuquén, en La Roca, en Argentina, y al que acompañaba además en ese vuelo el jefe del aeropuerto, eh, Federico Frank, ...se encuentran con un... cuando ya están haciendo la aproximación... ...de hecho lo vamos a escuchar en las comunicaciones... ...que están pidiendo pista para realizar el aterrizaje... ...pues de repente se encuentran al, en el morro del, de, de su avión... ...con un foco luminoso extraño que llama su atención... ...una luz estática, dice... ...porque al día siguiente todos los medios de comunicación... ...primero argentinos y luego de todo el mundo... ...la noticia ha dado la vuelta al mundo... Eh, se hicieron eco de, de este nuevo caso de un incidente omniprotagonizado por pilotos. Ellos dicen que eh, se encuentran con una luz estática a unos 2.000 metros de altura al sur de la ciudad general Roca, en la zona del Valle de Luna, en, en Córdoba, que es no es mucha altitud, la verdad es que no es mucha altitud. Ellos lo observan durante un buen periodo de tiempo, de hecho se ponen en contacto con el centro de control de vuelo para preguntar Eh, si tienen notificado algún tráfico en esa zona eh, porque están viendo ese ese objeto que por, por el tamaño aparente de ese foco de luz tendría que ser un avión muy grande y escucharemos como el, el controlador aéreo le notifica que no tiene ningún tráfico notificado en esa ruta, pero mejor que lo cuente yo como tenemos sí. la posibilidad Vamos de escuchar, a escuchar esa caja negra, esa conversación eh, con eh, los eh, problemas de sonido que tiene evidentemente, pero que esto ocurrió el pasado martes el pasado martes, hoy domingo escuchamos la grabación eh, de esa comunicación la torre de control los eh, pilotos eh, que se estaba eh, observando algo extraño en los cielos algo extraño en los cielos eh, de Argentina a 2000 metros eh, de altitud, escuchamos la palabra aproximadamente la dice muy clara el resto no sé si tanto pero bueno es que está lo importante es el documento la grabación la caja negra la conversación de esos pilotos hay que están viendo algo extraño en los cielos. Manuel, eh, no sí. se entiende absolutamente nada, pero el documento es muy importante, ¿no? Bueno, no, no lo entiendes tú porque solo lo has escuchado una vez. Yo como ya lo he escuchado unas 450 veces, más sí. o menos lo tengo traducido. Está muy claro, sí. Sí, sí, clarísimo. Sí, evidentemente, están, ¿Qué, qué que están, haciendo, están haciendo la aproximación al aeropuerto eh, por el radial 120, que es, digamos, como una eurovía, son las carreteras aéreas, cuando notifica que tiene un faro, Eh, aproximadamente a unas 20 millas de, de su aeronave y claro, pregunta al controlador si ellos tienen algún tráfico en, en esa ruta eh, según dice la prensa el controlador consultó las pantallas de radar primer, primario aquí hay un error, pues se confunde con mucha frecuencia y como no aparecía nada, significaba que no era una aeronave convencional bueno, lo que consultó es el radar secundario, no el primario el primario son los radares militares que envían una señal al cielo y que si rebotan algún objeto eh, produce ese eco en la pantalla y el radar secundario es un receptor de lo que se llama el transponder de los aviones que tiene que notificar tres códigos de identificación a los controladores aéreos Eh, para para identificar cada aeronave. Por eso dicen que no era una aeronave convencional porque no aparecía en el radar secundario, no en el primario. En un momento determinado de la conversación el piloto dice que lo han dejado de ver, que de repente han, han dejado de observar al objeto y justo cuando ya se están acercando a la pista para tomar tierra notifican que lo han vuelto a ver, que ha vuelto a aparecer ese objeto a unas, creo recordar que dice unas 50 millas al sur de la ciudad de Roca y a unos dos mil metros de altura, que repito que no es mucha altura. Pero bueno, lo interesante es que se trata de una conversación en tiempo real entre un piloto y el centro de control de vuelo cuando está notificando presencia OVNI y que esto ocurrió el pasado martes, hace solo unos días o sea Nos has vemos... contado, eh, Manuel nos has contado un poquito lo que dicen en la conversación, seguramente ahora podemos afinar un poquito más el oído para escuchar ese momento esa caja negra, esa comunicación entre los pilotos y los controladores sí, para información estamos abriendo. millas. Aproximadamente. Bueno, ahora lo dejamos de ver. De, de. de, de. no, no tengo nada bueno, nosotros estamos 1 4, 5, a 4 millas, en la de la básica de y vamos Autorizado, Dice el piloto que tenemos un faro delante, aproximadamente. So X millas por delante de nosotros, si hay una detección de eso, en rabar, esto es un caso clásico, Manuel, eh, clásico, es, ha ocurrido en algunas ocasiones, eh, pero es importantísimo, repetimos e insistimos, el pasado martes ocurrió este suceso en Argentina, pero ocurrió el pasado martes. Sí, y, y probablemente ha ocurrido alguno después, y alguno unos días antes, porque aunque la mayoría de los pilotos, además, en este caso, es admirable La tranquilidad con la que Sergio Fernández y bueno y también Federico Frank han asumido esta experiencia porque la mayoría de los pilotos son muy reacios a compartir esta información porque no tienen nada que ganar y lo único que pueden hacer es convertirse en el blanco de bromas y de chanzas de, de otros compañeros o de los medios de comunicación. Y los pilotos en este caso no han, tenido, no han tenido ningún problema en hablar con la prensa, en hablar con investigadores. De hecho, a mí la información me llegó por Carlos Ferguson, un, un colega argentino, que fue uno de los primeros en ponerse en contacto con los pilotos para, para recabar una primera encuesta con los testigos. Pero que esto ocurre con muchísima más frecuencia. Hay miles de casos, miles de casos de pilotos, de controladores aéreos y de, y, y de radaristas que han protagonizado experiencias OVNI y a pesar de que toda ese, esa vasta casuística haya sido eclipsada en los últimos años por esos tres vídeos de la Marina Americana, es una realidad mucho más numerosa de lo que nos podemos imaginar. Manuel, el, tú contactas, o sea, cuando, cuando contactan contigo, en la grabación se ve que están hablando los pilotos con la torre de control pero ¿tú sabes si en algún momento desde la torre de control o desde los, los mismos pilotos intentan contactar con eh, esa su, ese supuesto OVNI o, o, o nave? En este caso no, en otros casos sí, en otros casos los pilotos eh, cuando se trata de otro tipo de vuelos, porque en este caso ya estaban tomando tierra, los, los planes de vuelo, que es como se denominan la, el la hoja de ruta de cualquier vuelo civil son muy estrictos y una vez se ha notificado pista de aterrizaje el avión tiene que aterrizar porque puede haber otros aviones que vengan detrás uh -huh. y no no se puede poner a dar vueltas por ahí pero es muy interesante lo que dices porque cuando el piloto le notifica al controlador la situación de ese objeto que era mucho más cercano perdón eran cinco kilómetros al sur de la roca y aproximadamente dos mil metros de altura el controlador aéreo le dice que también lo está viendo. Es decir, que además del testimonio visual de los pilotos, el controlador aéreo desde la torre de control también ratifica que ha observado ese extraño foco luminoso que no saben identificar. Seguimos avanzando, seguimos con más noticias, nos situamos un poquito en el término. El Dorado era un poco la ciudad, su nombre lo indica, llena de riquezas que buscaban la gente que viajaba desde España con los conquistadores en América. Pero pero hay un dorado en Alemania, Silvia. Bueno, yo la verdad es que con, con esta pero historia. En América, que no buscaban ellos, eh, era para situarnos en el nombre, claro. Sí, sí, sí, eh, me, me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que se conoce bastante la historia de, de nuestro rey Carlos I, ¿no? Que decían que en realidad no llegó a ser rey, porque era su madre, Juana la Loca, la verdadera reina, pero bueno, sí sí llegó a ser el emperador del Sacro Imperio Germánico, que era como se conocía Alemania hasta 1800. Bueno, pues resulta que para conseguir los votos necesarios para que le nombraran emperador, pues él se endeudó y los eh, prestamistas mayores fueron dos familias alemanas. Estas familias alemanas eran los Welser y los Fugger. Bueno, el asunto es que una vez eh, nombrado emperador Carlos I, que, era, que, que decimos que es Carlos V de Alemania, o sea, que como emperador era Carlos V, pues no devolvían los créditos, que suele pasar. En 1520 el nombrado y le dicen, mira, yo no tengo dinero. Y entonces la familia, que son los los Welser, le presionan y dicen, bueno, vale, pues muy bien. No devuelves los créditos, pues queremos algo a cambio. ¿Qué pasa? Y pues, le dio 65 millones, por eso era rey, ¿no? Bueno, bueno, verás, verás que tiene, la, la cosa tiene miga. El asunto es que dice, bueno, pues vamos a negociar. Entonces, como sabían que España tenía su zona en América, con muchísimos territorios en el que se podía encontrar oro, pues dicen, mira, te vamos a dar una zona, les dice a los Welser, a, a esta familia, que en realidad es eh, Venezuela. El sitio son unos 900 kilómetros y para que se sitúe la gente, eh, comprende desde la actual frontera de Colombia hasta eh, lo que es hoy la ciudad de Barcelona, capital del estado de Ancioategui, al este. Bueno, es un territorio de la actual Venezuela y, y ahí lo que quieren esta familia, los, los Wessler, es encontrar su propio dorado, porque decían que el dorado, que sabéis que se ha buscado por diferentes lugares diferentes lugares de, de Latinoamérica, pues decían que, que podría estar allí, en ese territorio que, que acabamos de comentar, de esos 900 kilómetros. Bueno, pues eh, durante 18 años, desde 1528 a 1546... Esta familia es propietaria de este territorio y llegan a un acuerdo con el rey de España. No le van a pagar impuestos al rey de España, pero sí le van a pagar un tanto por ciento de lo que consigan de oro. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues eh, ellos lo que se comprometen es que van a fundar dos ciudades, y que van a construir tres fortalezas, y desde allí van a enviar expediciones. A la primera expedición eh, la nombran eh, con el explorador alemán ambros von Alfinger, que era el comerciante que tenían ellos para um, el comercial de los banqueros. Y ahí este hombre estaba operando en la isla de la Española, que es eh, lo que conocíamos y conocemos actualmente como República Dominicana y Haití que en esa época se llamaba La Española. Bueno, pues él coge y se va con 400 mineros alemanes que, le, que llegan para hacer esa expedición y además, que aquí también tiene tela marinera la cosa, les autorizan a eh, llevar 4.000 esclavos desde África. Así que los 4.000 esclavos... Más los que estaban allí ya sentados, más 400 mineros alemanes, se ponen a intentar buscar el dorado en esta zona eh, que os estamos comentando de Venezuela. La verdad es que va pasando el tiempo y no, no encuentran nada. Hay una segunda expedición, porque este señor cae enfermo y muere pero tampoco encuentran nada. Hay una tercera expedición, lo que sí, por ejemplo, una de las cosas que sí que sí consiguen es, eh, como habíamos comentado, que se fundan ciudades, pues un, la ciudad de Maracaibo es fundada por por estos alemanes en 1529. Bueno, el caso es que Alfinger, que es el primer expedicionario que es funda esta ciudad, fallece en 1533, le sucede Georg von Speyer, Tampoco tiene suerte y, y bueno pues al, al final eh, el heredero de los Welser que se llama Bartolomé decide viajar a Latinoamérica, decide viajar a América y ponerse él al frente de una expedición. Pero resulta que el rey ya está bastante enfadado porque ve que ahí no está consiguiendo absolutamente nada, que encima hay un territorio suyo del Imperio Español que está ocupado por los alemanes, y les dice, o me dais lo que hemos acordado de algún dinero que se pueda sacar de lo que habéis estado explotando, o reclamo. Y bueno, la verdad es que en esa última expedición, que se ha ido el heredero de los Welser, con los pocos que quedan, que ya están por pues, los pobres muy enfermos y totalmente pues muy acabados, eh, ha nombrado el rey español a Juan Carvajal, Y cuando regresan estos expedicionarios, los mata. Y dice, ya se ha acabado el acuerdo. Ya recupero el territorio, no hemos conseguido nada. Y aquí, después paz y después gloria. Ah, y, así, y aquí se acaba la historia de la época en que un territorio español fue reinado por una familia alemana porque buscaban el dorado, el ansiado dorado. Que nunca lo han encontrado, ni, no. ni en ese caso ni en otros. Era un mito, una leyenda, pero... Ha sido importantísimo sí. en la historia, la creencia, en la existencia de un dorado, un grandísimo tesoro asociado a una ciudad nunca se sabía si era una ciudad en sí misma, si era un tesoro que tenía esa ciudad y seguramente toda América era rica pero no nos estábamos dando cuenta de que no se estaba refiriendo el mito a un lugar determinado y a una ciudad determinada Exactamente, ese dorado podría ser incluso simbólico sí, pero tam claro, claro. También una de las eh, leyendas y de las cosas que se comentaban es que los nativos ya estaban tan hartos de que los españoles solamente quisieran oro, oro, oro que dijeron, sí, os voy a, a alimentar y eh, os mm. voy a ir diciendo diferentes sitios para que vayáis y la verdad es que la mayoría de los expedicionarios dicen que murieron de dos cosas de enfermedades, porque había muchas zonas Eh, pantanosas y también de los nativos que de vez en cuando les llevan una que que alguna que otra flechita y entonces les dejaban ya que me diciendo, se si os quitan las ganas de seguir buscando. Está muy callado Juan José en Cecero Juanjo, nos escuchas ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, la, la, historia, la historia de los Wessler allí es muy interesante porque eh, efectivamente Carlos V tenía las las deudas que contrae con para financiar lo que fue su su acceso, ¿no? su advenimiento como emperador. Eh, aquí en España, lo que sería la península ibérica, tampoco podía presionar mucho porque tuvo también la rebelión de los comuneros, o sea que tampoco estaba como para apretar la, la fiscalidad y se tuvo que echar en manos de, de estos banqueros. Pero luego también hay una cuestión y es que la forma que tuvo de pagar la deuda Carlos V en, en América fue a través de estas concesiones que incluían no solamente la explotación de los territorios, sino que también los mismos que recibían la administración de esos territorios tenían que evangelizar a la población. ...tenían que cristianizarlos... ...entonces eh, una de las causas... ...que también pudo llevar a la desgracia... ...a esta familia alemana... ...allí en, en América, los Wessler... ...fue que poco a poco eh, empezó a extenderse... ...el protestantismo en, en Alemania... Y parece ser que esta familia, en lo que sería Alemania, apoyó también a determinadas tendencias religiosas protestantes. Entonces esto fue muy mal visto desde la corona española y contribuyó también a, la, a que se le quitara la concesión de Venezuela que tenían estos estos alemanes, que además fueron, yo no, no recuerdo, pero creo que debían ser de las primeras familias, o, o digamos no, no hispanos, no españoles, que, que empezaron a instalarse allí, porque hasta no recuerdo qué fecha, solamente población española, y al principio solamente castellana, podía estar, en, eh, digamos, colonizando América. Y luego ya en un momento dado, eh, Carlos I de España hace una abre un poco la mano, la legislación, para que también extranjeros, digamos que no sean eh, españoles, o peninsulares, de los reinos peninsulares, pudieran estar allí. Y es cuando entra esta familia alemana. Nos vas a hacer llorar, casi sangre, ¿eh? Bueno Te estoy dando no, paso a la siguiente noticia. ¿eh? Lo sé, lo sé. Lo <risa> sé. Ah, vale, vale. Bueno, yo, yo no sé si llorar sangre porque además fíjate que nosotros hemos hablado muchísimas veces de las eh, de las vírgenes, de las estatuas que lloran sangre. Es que me suena a eso totalmente, ¿no? Claro, ahí, ahí en principio son estatuas, que allá de por sí es prodigioso, pero bueno, luego no es menos prodigioso también, determinadas también, sobre todo santas o, o santos, que también como un poco síntoma o señal de su santidad Era precisamente la capacidad que tenían en determinadas ocasiones de, de llorar, de mostrar esas lágrimas también de sangre. Bueno, pues ahora, justamente en estas semanas, eh, ha, se ha publicado el estudio de una niña que presenta el, este fenómeno de. tan extraño de, de, lo, de llorar o presentar una especie de lágrimas que tengan células de, de sangre, glóbulos rojos, por ejemplo y que es una niña que tiene eh, son 14 años me parece que tenía y eh, bueno su caso está localizado en la India. ¿no? Eh, además, este sí que está comprobado porque luego ha habido muchos casos a lo largo de lo que es la literatura médica donde, bueno, pues ya sabemos que como precisamente estamos hablando de un fenómeno que suele estar asociado a lo, a lo sobrenatural pues hay muchísimo fraude, ¿no? Pero este caso está muy bien documentado, como digo, ya está incluido como un artículo médico, eh, se puede consultar, y lo que presentaba es esta niña es una serie de, de episodios de lágrimas sangrientas eh, a diario, durante una semana, de manera consecutiva y varias veces al día. Esto estuvo manteniéndolo, además, luego no con tanta intensidad, sino de una manera ya más distanciada en el tiempo, durante ocho meses, donde los médicos estuvieron haciendo seguimiento de, de qué es lo que ocurría y lo interesante del caso es que estos médicos allí en la india eh, han hecho un estudio muy exhaustivo de la niña para ver si eran capaces de averiguar la causa que provocaba estas lágrimas de, de sangre y realmente no han sido capaces de, de identificar la el fenómeno la causa la razón el motivo de ese fenómeno han estado mirando que efectivamente no tenía no presentaba ningún tipo de antecedentes de, de hemorragia o de algún tipo de traumatismo, o de, o de enfermedad que de alguna manera pudiera estar, por ejemplo, generando algún tipo de inflamación interna en alguna parte así del, del rostro, que pudiera estar eh, asociado a este fenómeno de estas lágrimas de sangre. Se dieron cuenta que de pronto, según el testimonio de la madre, eh, la niña empezó en un momento dado, eh, pues a. espontáneamente a llorar, que está a presentar este tipo de, de lágrimas. La madre además estaba muy preocupada, sobre todo porque no sabía si esto primero podía tener algún tipo de efecto secundario o ser síntoma de algo mucho más grave y sobre todo si esto eh, se iba a prolongar en el tiempo hasta no se sabe cuándo entonces fue cuando alertó a los médicos y bueno, estuvieron haciendo unos análisis exhaustivos precisamente de las de las lágrimas y vieron efectivamente que tenían glóbulos rojos mm. por lo demás, todo el resto del aparato lagrimal estaba perfectamente no había ningún tipo de deterioro no se detectó ningún tipo de, de trastorno Eh, no había, como digo, ningún antecedente familiar que, que presentara algún tipo de fenómeno parecido. El recuento También hicieron análisis de sangre y vieron a ver si había, en el análisis hematológico había algún tipo de, de recuento sanguíneo que fuera incompleto, que, que detectaran algún tipo de, de elemento extraño. Y tampoco. También los análisis de sangre fueron eh, completamente normales. Y el fenómeno, tal cual se presentó, eh, desapareció. ...tuvo una, una reducción espontánea... ...como digo, al cabo más o menos de unos ocho meses... ...y bueno, y ahí acaba la, la historia... ...así que no se sabe nada más... ...se sabe que esto tiene un nombre técnico... ...tiene un nombre dentro de la medicina... ...porque no es un fenómeno que sea nuevo... ...se llama hemo, hemolacria... ...pero cuando se han analizado muchos de estos casos... ...y hay bastante literatura médica... Eh, no, muy, ...no muy grande... ...a lo mejor estamos hablando de diez, una docena de casos... ...bien estudiados... ...pero sí que por ejemplo algunos casos el, el año pasado... ...en el 2019... Pero eh, no se sabe realmente la causa, es decir, lo que tenemos es una especie como de nombre común, lo llaman hemolacria, pero se sospecha que detrás hay factores muy distintos. Por ejemplo, eh, hace unos, unos años, en el año 1991, se hizo un estudio con mujeres con 125 voluntarias sanas y se le encontraron rastros de sangre en algunas eh, lágrimas, pero curiosamente cuando tenían el ciclo menstrual. Entonces, eh, más allá de este tipo, pero esto no significa que sea un fenómeno propiamente femenino, sino que también hay, hay casos de hombres eh, que bueno, están recogidos en la literatura médica que también presentan este tipo de, de lágrimas de sangre. Pero como digo, no está nada claro cuáles son las razones porque no hay un contexto de factores bien definidos que se vea que estén actuando sobre el caso. Así que, bueno, un caso más extraño que a mí me recuerda ...a uno muy cercano que tuvimos aquí... ...que es el de Amparo Cuevas... ...que el de la famosa... ...medium o vidente de, del escorial... ...que llegó a ver pues hasta... ...según ella decía... ...hasta unas casi 400 veces a la Virgen... ...en el escorial... ...presentó 14 estigmatizaciones... ...y que, y que fue estudiada... ...en su caso también... ...porque presentaba esas lágrimas de sangre... ...fue estudiada por eh, Fernández Alonso, ¿no? Era el, sí, el sí, médico, sí. si no recuerdo mal. Eh, y y, y nosotros, hermano de recuerdo... Mateo, fíjate también... Eh, pues, me, <risas> ...o sea que... Eh, me, de, ...también es curioso, pero... ...en este caso, en el Damparo Cuevas, lo que se daba... ...una cosa que no se produce en este otro caso, en la India... ...es que ese contexto religioso místico... Que seguramente explica la interpretación de algunos hechos, ¿eh? pero igual el hecho es el mismo fuera de ese fenómeno, fuera de esa explicación. O sea, que es un hecho claro. científico que según el contexto en el que se produce se interpreta de una forma u otra. Sí, eh, efectivamente. O sea, Aquí lo que tenemos, en el caso, por ejemplo, este de la India que comentamos de la niña, como tú dices, no, no se ha venido asociado a ningún tipo de, de fenómeno, de, no se le ha querido dar ningún significado religioso, sino que simplemente era la alerta y la preocupación que tenía la madre ante la hija ante algo evidentemente que no sabe lo que lo que supone, porque claro, que te aparezca sangre en las lágrimas, no sabes si es porque dentro estás desarrollando algún tipo de dolencia que está provocando eso, entonces claro, puede ser síntoma de una enfermedad muy grave, ¿no? En el caso que estamos comentando de Amparo Cuevas, y, y yo recuerdo que nosotros entrevistamos, David Cuevas y yo, estuvimos entrevistando David Cuevas, que no tiene nada que ver con Amparo Cuevas, aclarémoslo <risa> eh, o sea pues, acabas eh... de sembrar la duda <risa> claro, por eso porque lo nadie era. lo pensaba, pero bueno, sí, sí, pero no, no era su tía David Cuevas ni nada por es el un estilo. investigador que estuvo hace muy poquito también en nuestro programa, es un investigador de estos fenómenos, ha trabajado mucho contigo. Durante. Y eh, no sé, nunca habíamos pensado que tenía algo que ver con la vidente del escorial, pero nos ha hecho eso tú, no, tú, dudar, no, eh, tú, tú no le no. pises los callos uh -huh. y él no verá a la Virgen, Juanjo. No, es que fíjate que nosotros entrevistamos al doctor Alonso Fernández. Y claro, él, él además era muy crítico con, con esta vidente, porque incluso él llegó a analizar esas lágrimas de sangre. Uh -huh. Y la conclusión es que, efectivamente, que realmente era una especie de... para él era un truco cinematográfico, porque él decía que justamente veía que, tal como estaban puestas, no salían del lagrimal, sino que salían de los párpados. Entonces decía que eso era absolutamente imposible, ¿no? Se veía que estaban hechas por alguien que no sabía realmente... Eh, cómo se producía el, el fenómeno de las lágrimas, ¿no? cómo se producía el llanto en las personas y lo que hacía era un poco imitarlo a partir de, de eso, ¿no? de, de casi digamos de, un, de una acción de maquillaje. ¿no? Entonces claro, ahí se veía el truco, ¿no? O sea que para él, y además luego hizo un análisis también psicológico de Amparo Cuevas donde decía que confundía la realidad y la ficción, bueno, para él era un caso claro de, de fraude, no sé si consciente o inconsciente, pero que evidentemente no era lo que, lo que parecía, ¿no? Y la, la niña, no, no, esas lágrimas que se le están estudiando no le salen como le salía para Cuevas, ¿no? No, no, no, es que además no, no estamos hablando... No contexto religioso, místico, aparicionista, pero le salen. Claro, aquí además, eh, si tú ves las fotos, no son tampoco unas lágrimas de sangre como muy escandalosas, ¿no? O sea, eh, no es como, por ejemplo, las fotos que, que hemos visto de Amparo Cuevas, que es que, claro, eso es, es impresionante, ¿no? Es un torrente ahí sanguíneo o sea, que... Era muy, ser... era, era muy sentida. Era muy torrente, claro. sí. Sí, sí, sí. Aquí no. Aquí además se ve que, es decir, se nota que hay presencia, pues eso, de glóbulos rojos en la sangre. Se ha analizado, como digo, se ha hecho un seguimiento médico, ya digo, muy muy exhaustivo. Se han hecho análisis psiquiátricos, análisis psicológicos, se han hecho escáner, como digo, diferentes tipos de, de pruebas. Se ha hecho un seguimiento en torno a ocho meses y ya después de todo esto se ha publicado el trabajo, justamente cuando el fenómeno ha desaparecido, ¿no? Y luego no se ha hecho ningún tipo, como digo, de, de reclamación ni se le ha puesto ningún tipo como que tenga que ser algún tipo de mensaje o de señal, no ha ido por ahí, ¿no? Ha sido, como digo, algo puramente médico, que como digo, se suma también a un montón de casos que han aparecido también en contextos puramente eh, sanitarios y, y fuera de todo lo que sería alguna especulación religiosa. Este suceso, un suceso misterioso, un suceso extraño, una niña en la India que llora sangre... En nuestro contexto, en un contexto judío-cristiano, dentro del mundo del misticismo, eso tendría una interpretación. Fuera de ese mundo, tiene otra interpretación, pero seguramente estamos hablando, Juanjo, insistimos, del mismo tipo de hecho, y lo que cambia es la lectura, la interpretación por dónde se produce y quién lo protagoniza y en qué contexto eh, porque si esta niña en la India dice que es eh, una mística que se le aparece la Virgen y llora sangre se va a pensar en una cosa distinta a lo que los científicos han pensado sí, además repasando un poco algunos de estos casos en la India sí que nos hemos encontrado justo con eso con personas que lloraban sangre y que eh, sí que decían que eran pues algún tipo de mensaje algún tipo de gurú eh, sí que hacían una, una proclama que se podía entender de esa manera más, más espiritual. Aquí en el contexto también occidental lo que nos encontramos, claro, es que eh, a, a la propia religión cristiana tiene una gran dimensión de, de dolor. Y si encima ese dolor proviene, se le suma la sangre... Claro, se eleva ese dolor, la transmisión de ese dolor, pues a una expresión máxima, ¿no? Claro, por eso es tan eficaz también dentro del entorno de los milagros. Escuchamos eh, las noticias eh, las 3 eh, de la madrugada en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continuamos. Hoy, la rosa de los vientos, eh, como estas últimas semanas, hasta las cuatro y media. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos unos minutos más en Tertulia. También tenemos esta noche, a continuación, ecos en el pasado, mujeres con historias, fronteras en el futuro. Pero antes, unos minutos más, todavía comentando noticias e informaciones en esta tertulia. Noticias e informaciones, eh, vamos a comentar eh, bastantes eh, durante estos eh, minutos que nos quedan, muy rápidamente. Manuel, una bestia, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Cuéntanos. Sí, la bestia de Yebaudan viene a ser lo que lo que José Antonio Caravaca, con buen criterio, denomina misterios zombies, que son sí. misterios que se niegan a desaparecer, aunque, aunque se hayan resuelto hace mucho tiempo. Y, y es uno de los casos más sorprendentes de ataques de un monstruo a, a la población humana de todos los tiempos que ha sido versionado en montones de novelas, en el cine, seguramente muchos rosaventeros recordarán El pacto de los lobos, esa, esa película con una Mónica Bellucci radiante, que yo es lo único que vi de la película, a la Mónica Bellucci, y, y, y que versiona, unas de las teorías que existieron sobre esa criatura que eh, se llevó por delante eh, en pleno siglo XVIII en Francia, en el sur de Francia, en la región de Gebaudan, a más de 70, 80 personas. La, la historia comienza cuando eh, en junio de 1764 aparece el cadáver degollado de una joven de apenas 14 años, Jean Boulet, y a partir de ahí comienza una cascada de muertes terribles que asola la, la región de Llebaudan, en Francia, y que hace unos días eh, recordaba en el diario La Razón, uno de sus colaboradores, porque es uno de esos temas recurrentes, no como si nunca hubiese sido explicado. La, la historia de la bestia de Llebaudan es la historia de una serie de bestias de Baudin, quizás el caso más conocido de todas las que se produjeron en, en Francia en aquella época y que tenían que ver con unas criaturas que influyeron mucho en la leyenda de los hombres lobo. De hecho, hubo varios hombres lobo procesados en Francia en aquella época a los que se atribuía la autoría de todas esas series de asesinatos, fundamentalmente de mujeres y de niños, que eran las víctimas más vulnerables, y que más bien tenían que ver con un fenómeno que está bastante estudiado, y es que después de las guerras que asolaron Francia, la guerra eh, anglo-francesa, por ejemplo, la guerra de los 100 años, cuando quedaban campos de, de batalla repletos de víctimas humanas los lobos que en aquella época eh, poblaban toda Francia, como España como toda Europa se acostumbraron a encontrar carne fácil, sin tener que molestarse mucho en cazar, y se acostumbraron a comer carne humana y eso lo que hacía es que después fuesen mucho más peligrosos porque era el tipo de carne que buscaban ¿no? pero en el caso de la bestia de Yebaudan la historia es particularmente sorprendente porque durante varios años eh, el rey de Francia envió a distintos expertos para intentar dar caza a esa bestia que iba asesinando a docenas y docenas y docenas y docenas de súbditos del reino, y a pesar de los intentos de varios de esos eh, cazadores de élite, como el capitán duhamel que era el responsable de la caballería del ejército francés, o algunos de los mejores loberos, es decir, cazadores expertos en lobos, con más de mil piezas a sus espaldas, no no había manera de, de dar caza a esa criatura. Hace muy poquito, hace unos meses, eh, Xavi Bonet publicó la bestia, eh, Tras la bestia de yebaudan que a mi juicio es el mejor estudio que se ha publicado en castellano, ...sobre este caso, yo llevo muchos años... ...con la bestia de Jebaudan pasa un poco lo mismo... ...que con el hombre Lobo de Dayarit, ¿no? ...ahora se ha convertido en un personaje muy conocido... ...muy mediático... ...pero hace 25 o 30 años... ...cuando algunos empezamos a interesarnos... ...por el tema de Jebaudan... ...y estuvimos en el sur de Francia... ...y estuvimos siguiendo el tema... ...era mucho menos conocido... ...y de todo lo que yo he leído, que he leído mucho... ...este estudio de, de Xavi Bonet... ...probablemente es lo mejor, porque él se fue... ...a Francia... A, ...a la antigua región de Yebaudan ...que ya no existe... ...consultó las hemerotecas... ...consultó los archivos históricos... ...los archivos oficiales... ...hace una cronología magnífica... ...sobre todo lo que ocurrió... ...víctima a víctima... ...caso a caso... ...de todas las víctimas de esta... ...de esta bestia de Llevaudan... ...que finalmente fue capturada... ...fue disecada... ...y fue enviada a la corte... ...y además... En el proceso era un lobo de, de grandes dimensiones que se había acostumbrado a, a matar humanos, a alimentarse de carne humana. Hay un montón de episodios, porque repito, fueron varios, varios años de ataques de la bestia de Yebaulán, eh, con montones de víctimas, porque además de los setenta y tantos muertos, hay eh, personas que consiguieron sobrevivir al ataque con una amputación, 98 fueron heridas de distinta consideración, se habla de más de 200 víctimas entre muertos y heridos de la bestia de Yebaudan, y recuerda un poco aquellos, aquellos, aquel caso de los leones, quiero recordar que era en Kenia o en Tanzania, que también se, se acostumbraron a matar humanos y que tenían un, también se, la historia fue llevada al cine, Y y que tenían un, un registro de víctimas de cientos de obreros de del tren que murieron no, sí, los, no le, en sus los manos. leones sí sí no en sus manos sino sus zarpas en este caso pues uno este es uno de esos casos eh, de misterio zombie que aunque la bestia fue capturada y durante el proceso judicial que siguió a la captura de la bestia eh, incluso los testigos que la habían herido en un momento determinado reconocían las heridas. Eh, que aparecían en el cuerpo de, de esa criatura que fue disecada y trasladada a Versalles, eh, todavía hoy, como en el caso del hombre lobo de Ayariz, se sigue manteniendo la leyenda en, en el rural de que la bestia puede volver a atacar. ¿no? Pero es uno de los casos más extraordinarios y más fascinantes de la historia del misterio que cada cierto tiempo resucita como ocurrió esta semana. Con Almadia Rosaventos nos dice Elisa, muy buena noche y mejora de tertulia, estamos intentando transmitir una serie de informaciones y transmitir una serie de noticias y vosotros también nos estáis haciendo llegar, como siempre muchos mensajes en Twitter con Almadia Rosaventos, uno de ellos de Joaquín en Valero No se pone una imagen de Mónica Bellucci, que las he mencionado ahora en esta película, y dice, pero ¿no habíamos quedado en que la musa de la rosa de los vientos era eh, Charriz Terón Y no, no, no, la musa de Miguel Pedrero es Charriz Eterón. Miguel, y también el tuyo es el tema OVNI, ¿no? Y los documentos hay que nos vas a comentar. Sí, bueno, yo, yo no sé qué, qué preferiría, a Charlize Theron o a un, o a un informe de 500, de 500 páginas sobre ovnis del, del Ministerio de Defensa británico. Me lo tendría que pensar. un poco, Así poco romántico, por favor. Eh, eh, es que te ha quedado... <risa> que es mal, que mal. <risa> te ha quedado fatal, eh. Bueno. Charlis Charlis la... no le llames. O sea, que No. <risa> Bueno, a ver, las la cosas son como son, ¿no? Eh, en, en este caso no vamos a hablar de Charlize Theron, sino que vamos a hablar de este tocho del Ministerio de, de Defensa británico sobre, sobre OVNIs, que es una historia, además, perdón es que es que me imagino llamando a Charlize a la puerta y le dice, mira, espérate, porque estoy leyendo sí, esto, mi informe sí, de 500 folios sí, sí, sí. es que, y no tengo bueno. tiempo para ti. ¡Ja, Bueno, he hecho cosas peores en ese sentido. O sea. no, no, no. Miguel, cuéntanos la noticia antes de que digas algo que todo el mundo va a decir, pero este este es por lo menos gallego. Sí, sí. No Como si hubiera algún problema. No lo sé. No lo lo Bueno, pues en, en, en el mes de mayo del año 2006, el Ministerio de Defensa británico desclasifica un informe sobre ovnis. ¿no? Bueno, es un informe en el que se habla de ovnis, de también de otra serie de fenómenos aéreos no identificados, incluso de supuestos fenómenos naturales. ¿no? Y gracias a ese informe nos enteramos, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa británico tenía un notable interés en el asunto de los relámpagos, en las tormentas, porque su finalidad era usarlos como armas, ¿no? con una serie de, de artilugios tecnológicos. Bueno, pues también supimos que entre el año 1996 y el año 2000, el Ministerio de Defensa realizó un trabajo de recopilación de todos los casos OVNI acontecidos en el Reino Unido, de todos los que tenían conocimiento, claro, muchos de ellos obviamente con implicación militar, porque eran militares. Pero lo interesante de este informe, de cuatrocientas sesenta y páginas, es que no es una mera enumeración de casos, sino que se trata, se hace inteligencia. Es decir, con toda esa información se llega a una conclusión. Y el título de ese informe es Fenómenos aéreos no identificados en el área de la defensa aérea del Reino Unido, aunque extraoficialmente ese informe es conocido como Proyecto Cóndic. Bueno, este informe sale a la luz gracias al trabajo de dos ufólogos, David Klerk y Gary Anthony, que con muchísima paciencia y amparándose en la Ley de Libertad de Información del Reino Unido consiguieron que se desclasificara ese, ese informe. ¿no? Y, y lo interesante de ese informe es que hay una serie de conclusiones, además conclusiones que vienen a contradecir a lo que años antes venía diciendo siempre el Ministerio de Defensa británico, y es que tenía muy poco interés en los OVNIs, y no es así, porque este informe es de gran extensión y de cierta profundidad. Pero lo que más llama la atención de los investigadores es que el autor de este informe no era un simple militar al que le habían encargado hacer un trabajo de recopilación y análisis de inteligencia, sino que era alguien con conocimientos en el campo de la ufología, es decir, alguien que sabía sobre la historia de los OVNIs, sabía cómo funciona el fenómeno OVNI, cómo son los encuentros cercanos, cómo se sienten los testigos... Y durante muchos años los investigadores lo que intentaron fue localizar al autor de, de este informe y hasta hace unos días que parece que han logrado localizar al verdadero autor de este informe que cuando se dio a conocer obviamente su nombre estaba censurado. Bueno, pues parece ser que este hombre es el doctor Ronjado que entre otras cosas sabemos que es el autor del informe que podemos identificar independientemente de él. Dos... Sí, sí. Rápido, ¿no? Que tenemos muy sí. poquito tiempo. Bueno, bueno pues este hombre escribió una novela de aventuras eh, en el año 2006. Esta novela fue editada por John Nichols, un editor profesional. Parece que hicieron amistad y este hombre le reveló su vinculación con el Ministerio de Defensa británico, con el estudio de los OVNIs y con este informe, ¿no? Qué bueno, cosa es, más tipo... llamativa y más curiosa, ¿eh? Sí, además es un certifica con... una vez más el interés de las autoridades de diferentes países, el Reino Unido en este caso, en ese fenómeno, el fenómeno OVNI Sí, además es un tipo con un, con un historial tremendo fue piloto de la Fuerza Aérea luego, luego se convirtió en uno de los mayores especialistas británicos en guerra electrónica y armas guiadas y luego fue director del grupo asesor sobre industria de defensa de la OTAN que es un organismo que aconseja a los países de la OTAN sobre qué armamento comprar, básicamente, en qué armas invertir y, y cuál es la tecnología de defensa del futuro en el que, que tendrán que, que emplear. Y si tengo 30 segundos te cuento una historia, que es del Club de la Comedia. Venga, ¿no? que... 30 segundos y acabamos. Venga. Vale, pues es una, historia, es una historia muy tremenda. El Club de la Comedia ya se sospechaba que este hombre era el autor de este informe, porque en el año 2000 una ufóloga que se llama Irene Bot estaba un día en casa investigando un caso. Bueno, ella estaba investigando un caso en su zona, y entonces no se le ocurre otra cosa, ella dice que estaba bastante aburrida, y no se le ocurre otra cosa que llamar directamente al Ministerio de Defensa británico, es decir, al número que te aparece en Internet... Y, y nada, ella pues al, al telefonista, al que le responde, le dice «No, estoy investigando este caso, un caso de ovnis» y quería saber si me podía pasar con alguien que me pudiera informar sobre este caso yo creo que el telefonista debió mirar allí en el listín del Ministerio de Defensa Británico y dijo, ah, sección de ovnis le paso, ¿no? ¿y quién contestó al otro lado del teléfono? pues el doctor Ronjado. y estuvieron hablando un rato sobre el caso y este hombre enseguida cortó la comunicación pero en una documentación desclasificada años después se desprende que esta conversación preocupó mucho tanto al Ministerio de Defensa Británico como al doctor Jado, o sea, mira, del Club de la Comedia Desde luego que sí Tertulia Zona Cero Esta noche hay Muchas informaciones eh, Algunas eh, noticias eh, Que os hemos contado Han quedado Muchísimas en el tintero Pero las eh, iremos eh, Transmitiendo Poco a poco A los oyentes eh, De La Rosa Los vientos eh, Con Miguel Pedrero Gracias Miguel Hasta la próxima Manuel Carrayal Gracias Miguel, Juan José Chesoro Un abrazo Un abrazo Cuídanos. Buenas noches